en mis manos el celular de John Lebur. Le voy a ver la agenda de contactos, a ver qué dice. El lunes me compré clarín, martes, miércoles no dormí, el jueves leí La Nación y el viernes me agarró depresión. El lunes crónicate martes, miércoles, internet el jueves tiempo argentino y el viernes me entrego al vino y el sábado todo bien me hice el mono y escuche el palermo de los simios y el domingo otra vez a ver, dice orangutana, colorada, palermo, caimán Otra mona rubia por colectora. Bueno, son Lemur. Jorge Real está de más. Chiche Helbloom hace mal la nata, es pura sanata. Y 678 te anestesia el bocho. Y el lunes no fui a la Martes, miércoles, curso en Juan, el jueves ordeno el rancho y el viernes voy a Sancho. Sigo del arreguillo, no me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escabio. Acá tengo otra. Palermo Bosta Morocha Dunga Dunga Dunga D Tengo otro contacto acá que dice Ojitos Verdes Almagro alias La Máquina Todo bien. Me hice el mono y escuche el Palermo De los simios y el domingo otra vez Bueno, muy bien, bienvenidos al Palermo de los Simios Qué peculiar, ¿no? La agenda de contactos, la manera de anotar Sus contactos que tiene John lemur, ¿eh? Buenas bienvenidos, bienvenidos. Buen día eh, llegué, se puede decir. Tengo un, Tenemos un invitado al que le tengo que pasar la dirección En este mismo momento, así que mientras Gullo saluda Y da sus excusas de por qué llegó a esta hora Yo le voy a contestar Bueno, ¿qué tal? Es que hay mucho tráfico Y ayer pinché la bici Y bueno, el taxi se retrasó. ¿La pinchaste en, una, en un contexto situacional como el de aquella vez con la máquina Walver? ¿Aquel impacto de, de, fortuito en Almagro? No, no, no se, pinchó Legal. Sola, se pinchó sola. Una, una pinchadura sola. Una bicisenda, parece que eh, el compañero Mauricio me, me está tirando eh, algo en las bicisendas para que yo vaya pinchando por todas las que ¿En serio o qué? Eh, clavos. Clavos. un llantazo contra el cordón y ahí...? No, clavos, clavos. Tachurios, eh... tachurinas. Bueno, querido, escúchame. Vos no podés andar denunciando por los medios masivos de comunicación al jefe de gobierno sin esperar represalias, querido. Esto es como la Stasi. No, estuviste diciéndolo acá. Estuviste diciéndolo, publicándolo en el diario, viejo. Nahuel. Salió, dio vuelta por Facebook, por la vuelta entera. Temo, Nahuel, temo. Sí, y encima quiero decir... Voy a escribir a Banquina Ulón, que nunca lo describí, la gente lo imagina rubio, bueno no, es negro como la noche por empezar. Como esa voz torácica de, de muchacho de Harlem lo hace intuir. Pero aparte, Barbita, está muy bien físicamente. Otra, muy bien. Pero tiene puesta una remera de miradas al sur. ¿Mm? Segundo aniversario. Segundo aniversario. ¿Sigue saliendo Miradas al Sur? Sí, claro. Bien. Pero la publicidad oficial, ¿no? Lo que logra, eh. Bueno. Me la regalaron en una fiesta ¿Cuál es? En una fiesta sí. ¿Vos eh, trabajaste? al sur? Me la regaló el... mismísimo Eduardo Honguita? No, el hoy gerente general de Telam mm -hmm. la Estatal de Noticias Sí. Este, para estaba alcohólico por ahí No, no, quiero decir ¿Dónde está la agencia? Es un oficio Estatal de Noticias choc. Yo digo, el, el oyente mono que escucha Que no conoce mucho del mundo El oficio de, de periodista Es un oficio de mucho escabio, ¿no? Es un oficio... Se bebe bien. Se, se bebe bien. No se vive bien, se bebe no, bien. No se bebe bien. Bueno, bueno, ahora seguimos con este tema. Seguimos con dos horas de reportaje. Me gusta Melón tu camisa, Obuso. tu camisa roja y blanca sí, con cositas no te lo dije, me gusta. negras. Estoy curtiendo una onda grunge. <ríe> después le voy a contar, tiene una nueva anécdota muy interesante esta, esta camisa, pero la voy a contar después, en otro momento. ¿Cómo estás, Dani? Bien, estoy feliz extrañamos. estar acá. Sí, sí te extrañamos yo mucho también. el no, la galleta que tiene... No, no, <risa> no, no, no, no, no lo, es imposible. Imposible, Tengo imposible. un enredo de auriculares, hay como tres, cuatro, todos enredados. Bueno, vamos a ir a pasándonos un poquito cada uno para, para ayudar a desenredar. Para los toca? nervios. A mí me gusta, me entretengo. Y está con los otros, que muchas veces uno piensa como si fuera, ¿viste? Clark Kent y Superman. Sí. Que, ¿viste que venía pasando de cuando estaba Dani? No estaba. No estaba Manu. De Manu Botellañez. Y uno se va a pensar que era la misma persona. Lo cual era un, un, un milagro del disfraz, porque si ustedes los conocen, no los voy a describir porque llevaría todo un programa de describirlo solamente a Manu. Pero son muy distintos, pero no, aquí están los dos juntos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va Manu? No, primero eh, de la Salud. Claro. Bueno, estamos contentos, ¿no? Estamos bien, estamos arrancando. Somos pocos hoy en el Palermo de los Simios. Un programa íntimo. Íntimo hoy. y con muchas novedades. Por empezar vamos a estar cubriendo eh, como digamos, una actividad que está tomando toda la radio. Vamos a estar cubriendo un.. dos jornadas que hay. Hoy es un día antirrepresivo. Aparte de ser un día hermoso, yo no lo diría peronista, pero quien quiere puede decir que es un día peronista. Yo voy a decir que es un día simio. Un día, per... después de dos semanas de lluvia, qué sé yo. Eh, vamos a estar cubriendo las jornadas antirrepresivas que están dándose. Por un lado en la boca. Eh... Por el... Bueno, Dani, querés contarnos un poco, vos tenés ahí la gacetilla. Eh, bueno, sí, en La Boca, desde las 11, están en El Campito, Martín Rodríguez y Blanes, que es ahí donde está Casa Amarilla, muy ah, bien, sí. a dos cuadras de ahí, Palermo... a una cuadra al Miante Brown. El Palermo Bosta. Palermo sí, Bosta. en La Boca. Igual quien se impresione con lo que tiene de fondo, con esa estructura amarilla y azul, puede no ir tranquilamente. Aparte... Sí, bueno. está hablando en la cancha acá. bueno sí, es la está, la se cancha. prende y se apaga como un arbolito de navidad toda la noche es impresionante eso pasa en el monumental ¿Sí? claro no pasa eh, eso pasa ¿no? en el corazón de todos bueno. los que vamos a monumental si sí, se prende y se apaga por el hielo que sí, tiene bueno eh, la, P, eh, la convocatoria es por parte de los familiares de Nicolás Núñez que fue asesinado por el policía Carmona Pablo Carmona Diego, Diego Núñez, Núñez. ¿Qué dije Pablo Perdón. Eh, Diego, Diego Nicolás Diego Nicolás igual vamos a profundizar más adelante con este tema Bás, okay. básicamente la convocatoria está teniendo lugar ahora mismo en el campito en eh, Martín Rodríguez y Planes en el barrio de la Boca sí por justicia para Diego Núñez y, y basta de gatillo basta de, de gatillo fácil, basta de gatillo fácil. Um, después vamos a profundizar sobre este tema y también hay unas jornadas antirepresivas en San Martín por la movida esta yo no, no sé si es, si es por el operativo Centinela o por el plan ahí no sé cuál de los dos es por lo que el que está plan ahí. el plan ahí que es que se está militarizando eh, el, el municipio de General San Martín sí en distintos barrios de José León Suárez eh, como en Villa Hidalgo por ejemplo o en Barrio Independencia eh, se, a, a partir de este plan del que vamos a hablar próximamente del plan ahí que es un plan del gobierno nacional donde distintos ministerios bueno ahí me hacen para bueno más adelante profundizamos pero Eh, a partir de eso se empezó a militar la zona, a militarizar la zona. Militar hubiese estaba bueno, ¿no? Pero sí. a militarizar la zona. Están militando los militares, claro. ¿no? Hola, soy de una agrupación, se llama el Ejército, no sé si la conoces. Tengo una prensa, es te leo que mi que prensa. En el, hola, eh, en el ejército hay, el ejército tiene una máquina huelga. Yo milito. Sí, seguro, sí, bueno, cuantas. Yo milito en la FA, hola, milito en la FA, nos juntamos en acá en el local, las 14, te dicen. ¿Te imaginas que militaran así? No, nada, andamos calzados por seguridad. Nada. En la, en la bueno nada la FA, la, la que te lo parió después vamos a profundizar pero este es un programa antirrepresivo el que tenemos hoy todo a profundizar y todo para adelante lo, todo no fin. dejes para mañana lo que puedas posponer por tiempo indefinido siempre ha sido mi lema y el lema de mi amigo Juan Pablo Martínez que ha llegado a los estudios que después va a venir lo vamos a reportear y vamos a extraerle todo lo que pueda podamos todo lo que él pueda dar y todo lo que vamos a dar pero mientras tanto señoras y señores lo que ustedes están esperando la picadita de noticias fortina de picadita. No, no, no la trovo. <risa> dale. Dale, dale, ¿quieres escucharla? Te paso el audio de la de que. Eh, no, está bien, sienta. toma toma. Pues <risa> bueno, dale. Hay bueno, eh, picadita de noticias. Dale. ¿Cuál fue para mí una de las noticias más importantes de la semana, a ver si coinciden conmigo. No lo sabemos. ¿Qué pasó? Eh, se estuvieron movilizando en Córdoba los empleados estatales uh -huh. eh, y en medio de la movilización era en reclamo de una ley que lo que hace es recortar las jubilaciones. Eh, una ley impulsada por el gobernador de la Sota, en medio de esa manifestación el día jueves los, los reprimen ferozmente eh, con ga gases lacrimógenos, balas de goma y bueno, terminan 25 personas heridas, 3 detenidos eh, que fueron liberados al día siguiente y fue digamos como bastante, tuvo bastante repercusión justamente por la... Por la violencia con la cual se claro. desarrolló todo el operativo, porque además de antemano ya estaba todo preparado como para que algo así ocurriese. Mm -hmm. eh, bueno, eso pasó el jueves en Córdoba y los estatales van a continuar en lucha por este tema. Me llamó la atención, por ejemplo, una mujer que se acercaba a la concentración de policías en medio de las balas de goma pidiendo por favor que paren y diciendo ante las cámaras tengo derecho a reclamar, por favor, déjenos Ay. reclamar. Claro, claro, eh... no, sí, por supuesto, está en la Constitución ese derecho. ¿O no? ¿Me equivoco, Manu? Est estaría, estaría. Estaría, vamos a confirmar el dato si está en la... Alguien va a googlear, alguien Y otra cosa que no sé si vieron fue el vendedor de choripanes... Pero antes que pasemos al vendedor de choripanes... <risa> no. eh, que yo pasaría Pero por es un, un vendedor pan. de choripanes que estaba en esta noticia todavía. Claro, claro. No, bueno, está bien, seguí con... No, el no, no, no, no, No, no, no. No, no, no, dale, dale, no, dale no, no, No, no, que justo en, mientras pasaba esto, sí. de las otras se reunía con, con el eh, gobierno. Ah, como que hicieron hay ah, una, una onda, che, somos, la misma, somos de la misma calaña, claro. eh, Como que de le dijo, ah, ¿no me crees Mandó un mensajito de texto al jefe de policía y le dijo, la gas. Vale. O sea que la, la cosa es como que si apareces en un spot del gobierno durante Fútbol para Todos, ¿quién, está en, quién inició sesión? Eh, Juan Lautaro. Vamos, Juan. Sí, sí. Okay. Hoy vamos a contar con... Dice, chicos, no estoy pudiendo abrir el stream de la radio. El Palermo Bosta se ha quedado sin su Palermo de los uh, Bueno, el equipo técnico ya está trabajando. Ya en está eso. trabajando en eso. Ahora nos van a decir qué puede hacer eh, Juan Lautaro desde La Boca, Palermo Bosta, para ver cómo... Juan Lautaro, que hoy por hoy creo que le sacó el, el cetro a nuestro a amiguísimo Ariel Slipak. Y es probable pues que, que hoy, no filas. hoy no contemos con la presencia de Slipak ni Carlos porque están en las heck Las jornadas la jornada de, economía. de economía crítica. Bueno, choripanero y pasamos de tema. No, no, me, me llamó causó si y en realidad que pasaron por varios medios la imagen de un vendedor de choripanes que acomodaba todo para que cuando termine toda la, la ola, digamos, pueda vender, pero en el medio de, de las balas de goma, el tipo claro. seguía ahí. ¿Habrá habido un caso donde un chorizo ha, ha, ha sido alcanzado por una bala de goma y tiempo después <risa> alguien come el chorizo y se encuentra con una bala de goma y le queda alojada en el estómago? Ahí se podría hacer un juicio al Estado diciendo no una bala de goma alojada en el, en el estómago. Seguramente. Pues. Como una especie de resultado, de la rep una represión indirecta, digamos. Claro. No hay que pensarlo esto. Es un tema que también está googleando ahora Juan Pablo mirá, en su smartphone. Muy bien. Pasamos de tema. Bueno, otro tema de la eh, semana. Como Mónica y César, que es un lujo, mirá. <risa> sí, sí, sí. Ponete, ponete, ponete este lado. Yo, Yo no sé de si de que es Mónica o César. Este <risa> este, otro tema que sucedió en la semana fue que el pasado martes 21 de agosto sí. eh, se dictó una sentencia en Córdoba también no vamos a Córdoba? Córdoba viene cordobesa la picadita eh? exactamente espera espera espera sí cordobés que le mandamos un Gracias. saludo a Nicolai Nico, saludos a Nicolás que ahora nos está escuchando vez. ¿Dónde está? ¿En qué continente está ahora? De, no sé ¿En no Córdoba no, está? Eh, sí pues. Palermo bueno, La verdad Palermo. que no lo sé Creo que en Entre en Ríos o Córdoba Siempre Por ahí Entre Ríos Futuro Palermo Entre Ríos eh. uh, Hay que ver ¿Qué ¿tú? parte? Es muy amplio Todo No, todo no Es ni tan ni... amplio no? Es un par de cuchillas La Casa de Ortiz No, no, no Un saludo a todo el público interior. que Bueno, nos seguimos. Claro, que para no, para no. Palermo no no no no no? con parza va a ser. No quiero anticipar una no para No, pues No, hay muchas cosas. Palermo pesca. Palermo con chero y plumas. <risa> ¿Qué te parece? Con chero y plumas. Bueno, decía, el martes 21, eh, la Cámara Primera del Crimen eh, de Córdoba sentenció a tres años de prisión de ejecución condicional a Francisco Rafael Parra. Y también condenó a Edgargo Jorge Pancelo a tres años también de presión. ¿Por qué? Por eh, el... <risa> tranquilo tranquilo, nadie, no, no le tenés que demostrar nada a nadie. Vamos a andar tranquilo. Está bien, me parece muy bien. Eh, no, se le inició un, un juicio por humigación, sería, en realidad. Ah. Eh, Eso es, uno es un productor rural de la zona de Intuzangó de Córdoba y el otro es el piloto de un avión si, sí, lo hablamos acá hace un par de estoy sábados estoy seguro que es Parra es el, de... el bueno, productor bueno. rural ¿entendés? por la no. pollina no, no, no, no. bueno, es como es un caso testigo en el sentido de que se está finalmente, es, finalmente se los condenó digo. con glifosato con glifosato uh, exactamente la, Sí fue pero... el primer juicio en Argentina de, por, agro, por uso de agroquímicos ¿es el primer juicio en el mundo? no a ah, la Argentina, sí. tan, tan, tan polenta no es la, la, la policía. Val, vale aclarar que el juicio duró eh, más de 10 años. Digo. Ah, pensé, ah, no fue una cosa, mira qué loco, eh en, en China juzgan por en tiempo récord en horas a una niña por matar a, a, un, a un inglés, una, la mujer de un miembro del PC, y acá tardan 10 años en jugar por un poquito de glifosato. Sí. Bueno, y sí. en, en un comunicado de la Unión de Asambleas Ciudadanas Es como el efecto mariposa. Una mariposa mueve susanas en Pekín y acá hay una tormenta. Estoy medio filósofo. Estoy, comunicado? No te estamos haciendo mucho la segunda. Estoy medio oriental, disculpen. Eh, bueno, en el comunicado este de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas también un par de datos tira. Sí. Que, por ejemplo, se usan en Argentina alrededor de 200... Entre 200 y 240 millones de litros de glifosato por año. Sí. Y sí, sí, sí. Sí, sí, pausas dramáticas Estamos, ahí estamos ahí. brindando con sí. el mate Pero si querés te podés conviar también estamos teniendo, estamos teniendo de hecho en este momento El campeonato el, de mates el... sí. O sea, sin quererlo sí, sí, sí, que, sí. Sin creerlo está que el campeonato de mates mm. bueno, bueno, y alrededor, de, de, alrededor de Siempre cuando se usa en realidad Con las hojas transgénicas Que es la que puede resistir y demás. Claro, el glifosato esto es un tema que ha sido analizado profundamente. Bueno, y alrededor de 20 millones de hectáreas hay de soja. ¿no? Uh, Así que si quieren plantar algo, algo que siempre marcamos. el tema de la soja. esto es en dónde si en El Entre Ríos. ¿Cómo? Decimos no, el Cordoba, Ríos. Cordoba. Cordoba. Cordoba. en Córdoba. que era en Córdoba, en Córdoba. Sí, bien. Barrio Nexo y Tuzango, que es... Ah, que estaba en, en el interior Ríos en Anipo. qué quilombo que me hice. Bueno, pasamos de tema. Eh, bueno Hay riesgo de desalojo en el Borda. Sí, en vos específicamente estuviste hablando bastante del tema sí. del Borda, como están hace más de un año sin gas. Eh, destruyeron en junio el pan del Borda, el lugar donde se hacía el pan del Borda. Mm -hmm. Bueno, eh, ayer a la mañana llegó una notificación de un fiscal... Eh, con la policía metropolitana, la policía federal, vallando todo lo que es alrededor del de taller protegido número 19. El 19 claro, 19. que es donde se hacen, eh, digamos, donde los internos tienen la posibilidad de trabajar en carpintería, ca carpintería pintura, sí. bueno, y que fue el lugar donde hace un par de semanas que también lo cubrimos eso, hubo un, ya un forcejeo entre trabajadores y miembros de la metropolitana. Y el intento de la empresa constructora de meterse por atrás, digamos, ¿no? Claro, se metió la... el 8 de agosto a las 4 de la mañana, es, se metieron. Es, es, sí, es, es. Y desde este momento, es hace dos semanas más o menos... Están custodiando ahí, durmiendo las 24 horas todos los, eh, pro, digamos, trabajadores profesionales y los internos que trabajan y ahí. Y los internos, menos cuando les queda otra más que dormir ahí. No van a atender porque, claro, están internados para Bueno, entonces, es, de ayer llegó esta notificación que si bien sí. no es una orden de, de desalojo, eh, están con la amenaza constante y con cada vez más fuerzas policiales amenazando con sacar en principio todas las maquinarias que hay adentro y desalojar el lugar. ¿Cuál es el, digamos, qué es lo que está en juego en esto? Es el centro cívico que quiere hacer Macri, uh -huh. se habla de un negocio inmobiliario de alrededor de 280 millones de, de pesos. Eso en bananas, ¿cuánto es? Eso lo sabe Nicolai en cuanto es en bananas, Sí, ¿no? te la digo, o sea, no sé. Porque yo me cuesta me cuesta el cambio, el tipo de cambio oficial, encima la banana blue, viste, como está toda la cosa, el cepo a la banana que hubo, el precio... En bana, perdóname, sí. Dale. Bueno, eh, en realidad es eso, en ese lugar lo que quieren es llevar oficinas del de gobierno de la ciudad. Y, y un par de también. Sí, ¿no? o sea, la propuesta de Macri a nivel salud mental es eso, tirar todo abajo y meter a los funcionarios. Sí, que en realidad es una, es una canalla, una forma canalla de leer eh, la política de desmaniciamenización, de la cual estamos de acuerdo, de la que hemos hablado que eh, acá eh, Emiliano hizo una excelente nota sobre eh, una, distintas movidas que hay para lograr la reinserción social del enfermo mental crónico, como el café Basaglia ahí en Almagro, pero bajo la bandera de la desmanicomialización lo que hace el gobierno de Macri es tirar abajo los manicomios o los distintos servicios manicomiales en vez de reformularlos o de toda esa guita, esa masa de dinero que se está utilizando para trasladar el centro cívico construir casas de medio camino iniciativas laborales claro. como el Café Basagre, etc me contaron, como para cerrar este tema que la radio La Colifata está haciendo una muy buena cobertura de este, de esta movida que está viendo, así que que quiera cuando termine Paremos los Simios escucha La Colifata cuando termine, cuando termine el día, tras noche cuando termine la jornada <risas> represiva, si se, va, se busca algún programa no, esto no es competencia estamos todos al mismo lado. Pasamos de todo. No bueno, cerramos. No un tema que... Sí, no, un tema, claro. muy, un importante. tema que es muy importante que es... Bueno, estuvo dando vueltas por las redes sociales, no sé si en la televisión salió, porque yo en televisión no tengo, pero... Salió en todo el mundo, en todo lado. Bueno, yo lo descubrí en fe, en, cuando entré en Yahoo. Yo soy víctima de la noticia de Yahoo. ¿Viste cómo te dicen. Sí, sí, sí. eh, eh, Esperá. Estás... Tremendo lo que le pasó a esta modelo. Entérate acá. Y yo no puedo evitarlo. Pero, a espera, vas a hablar de algo que sucedió en España. Sucedió en España. Que sí. sucedió en. en una iglesia. En una iglesia, sí. En el pueblito de Borja. Resulta que. Eh, hay un fresco, ¿no? Un fresco es una, es una pintura en la pared. Estuve hablando con gente del mundo de la plástica que me explicó que es una técnica prácticamente de albañil porque los distintos pigmentos se van mezclando con, la, con lo que sería el material de construcción y queda como una estampado en la pared pero por mucho tiempo, no es como pintar así nomás en la pared. Por eso hacer fresco será muy difícil porque no se podía corregir. Ahora después salió la pintura al óleo y pumba, pumba, pumba, pumba, le pintamos encima, le pintamos encima y listo. De ahí que los grandes eh, tipos como Miguel Ángel y Da Vinci hacían frescos importantes y eran tipos grosos, porque lo que, lo que dibujaban, lo que pintaban es lo que quedaba. Como en primera toma, digamos. Bueno, resulta que esta pintura, que este fresco eh, que era barroco, con una figura de, de, de Cristo, que se llama Equeomo. El Equeomo es una figura bíblica que es eh, cuando Poncio Pilates presenta a, a Cristo ya apresado y dice, eh, qué homo, aquí está el hombre. Bueno, se ve que estaba deteriorado por mucho tiempo y una eh, devota de la iglesia y Feligres, una viejita de unos 90 años, con mucho amor. No, no tan grande. Pero ¿cuánto? O sea, tiene un hijo Conto de 60... De área, 80 sí, tenía 60. Sí, tenía, tenía un hijo con discapacidad de 60. Años. O sea, una mina con todo el amor del mundo <risa> <risa> trató de restaurar esa, esa imagen. Y lo que quedó, una figura maravillosa, una especie de mono. <risa> Totalmente un mono, distinto, un una reformulación total de, eh, de de la figura de Cristo. Y lo, la primera reacción fue, no, oh, qué desastre que, ah, por favor, a ver ver si se puede recuperar, porque siendo que es un fresco y lo que la mina hizo fue pintar encima, es muy probable que se pueda recuperar. Entonces todos decían bueno, que recuperen, que recuperen, que no esté dañada la obra Ella decía que todavía no lo había terminado. Y justo le claro. había salido un viaje Sí claro. <risa> Bueno, la mina... Lo fue con el, Llevó tiempo esto No es que lo hizo un día para el otro Entonces después yo Esta cosa me llamaba la atención Con esto termino eh, Y me, me llamaba la atención Algo no me cerraba de todo esto Y encontré una campaña En un sitio que se llama Chain, eh, no, no sé cómo se llama, se llama Es un sitio de propuestas De peticiones Que decía esto Por el mantenimiento De la, de la, de la nueva obra Del Ekeomo de Borja Y dice así el osado trabajo realizado por la espontánea artista en el Eque Homo del Santuario de la Misericordia de Borja Supone, además de un entrañable acto de amor, en eso estamos todos de acuerdo Un inteligente reflejo de la situación política y social de nuestro tiempo En el cual se pone de manifiesto una sutil crítica a las teorías creacionistas de la iglesia Claro, porque se derivó de Cristo a un mono ¿eh? A la vez que se cuestiona el surgimiento de los nuevos ídolos el resultado de la intervención combina inteligentemente el expresionismo primitivo de Francisco de Goya con figuras como eh, Munch, Modigliani o el grupo Die, Die Brücke perteneciente a la corriente artística del expresionismo alemán. O sea, en este momento el palermo de los simios se suma a la campaña porque se mantenga el ekemono del Santuario de Borja. Como está demostrado acá, es un salto en calidad. Es casi como el, la ruptura que generó el migitorio de Dunjam. Du lo mismo, de lo mismo en el siglo XXI. Así que bueno, ¿qué tema elegiste para, para musicalizar que esta? Me este encanta, petición? que se llama Acuarela, uh -huh. es un tema del músico brasileño Toquiño, pero en este caso eh, es la versión del grupo español Seguridad Social. Ah, muy bien. Me gusta el pan. Bueno, ahí vamos, Acuarela. <risa> Aztán a del cielo, el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar Siete mares es surcado, siete mares color azul Yo soy nave, voy navegando Tú. Bajo el agua veo peces de colores, a donde quieren no los mandas tú Por el cielo va cruzando Por el cielo Color azul un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud desde 10. sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro verás su futuro con claridad Y el futuro por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te nos roben sin laburar. Aprovecha los mejores que después no volverán. Malos tiempos pasarán, piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lento que colorear, que colorear en los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás, basta con desearlo y potarás. Tudod, hogy a színek a színek, Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción participativa Comunicación alternativa, Narraciones orales Documentales Poemas Un aire cuentos, nuevo relatos, Un sonido diferente Una producción, producción propia. propia Producción propia De lunes a viernes A las once y media Desaparecidas en Producciones de la revista ah. Quinomero Mansi, Cien años Por el aire de La Colectiva FM 102.5 Bueno, ¿arranco? Estás escuchando la colectiva. ¿Estás escuchando la colectiva? ¿no? Escuchando la, colectiva? <ríe> la colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Oh, perdón, me sorprenden trabajando.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 pero pasa la variedad musical más esquizofrénica que cualquier persona que se jacta de ser humana ha concebido ni concebirá jamás. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Buenos Aires, siglo XXI.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 Estás escuchando El Palermo de los Simios. Muy bien, volvemos con el Palermo de los Simios y como anticipáramos al principio del programa, ah, antes que nada quiero pasarles eh, las vías de comunicación. Las ya vías, saben, las autopistas. Las distintas vías de comunicación. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros vía Facebook a El Palermo de los Simios y dejarnos algún comentario o post. Eh, en nuestro muro, en el muro de esta biografía. ¿eh? obtén la biografía ahora. ¿eh? Eh, también pueden mandarnos por Twitter, arroba Twitter, no, arroba Paralemos Simios, o mandarnos un mail al paralermodelosimios, arroba gmail.com Dani, ¿tenemos algún comentario? gente No, nos está escuchando? Eh, Juan Lautaro ya está conectado. Vamos, vamos? Juan, vamos, vamos Juan, vamos, Juan. Vamos, vamos. Vamos, vale. No te perdiste nada. Como nada. No, bueno, las picaditas de noticias, pero... <risa> la <risa> campaña por el mantenimiento del Eke Mono. ¿Qué más? Alguien más se está escuchando, no, yo no. Eh, yo, sé que, yo sé que Seth Mithery... que no Ah, sí, sí, sí, sí, nos puso... Pero puso un Ya me gusta, sabemos quién es, ¿no? es un, un que se supone escuchando. es y hecho y David, David para Binder Lautaro también. Claro, para Lautaro. Sí. Debbie Binder también. Debido, Binder, compañera ah, bueno. mía del circuito, le mando un beso. Bueno, la cuestión es que, eh, como aclaramos al principio, está, está teniendo lugar en la boca en este momento, en, en planes... ¿Y dónde es? En Blanes y Martín Rodríguez. En Blanes y Martín Rodríguez, un una jornada antirrepresiva pidiendo justicia por Diego Nicolás Núñez, quien el 19 de abril de este año fue asesinado brutalmente por un policía a tiros, mientras eh, festejaba su cumpleaños con sus amigos. La cuestión es que este chico, eh, que vive en La Boca, salió a festejar con sus compañeros, con sus amigos su cumpleaños, fueron para el barrio Caballito tipo 12 de la noche se metieron en un edificio y estaban andando por el palier así por los por los pasillos cuando se metió cuando le, lo valió salió de un departamento disparando pablo alberto carmona eh, diego recibió cinco tiros en total uno en el abdomen tórax y pierna cada uno y dos en la cabeza a muy corta distancia con lo cual da sensación de que el chico fue ejecutado la cuestión es que el, el, eh, Diego tenía documentos, tenía el celular y aún así su familia estuvo tres días buscándolo porque no, no tenía el celular, no sabía dónde estaba, hasta que finalmente le confirma a la policía la muerte de Diego, de Diego y luego de dos días recién le entregan el cuerpo para ser eh, velado. Bueno, hubo una, una, un encubrimiento por parte de la fiscalía y el juzgado por lo cual parece que este policía Pablo Alberto Carmona, que es el que le disparó, sigue libre. ¿eh? Estamos en comunicación con Daniel, compañero de la colectiva, que está en el lugar. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Aquí estamos en el parámetro de los simios, cubriendo sí sí correcto, bueno hoy aquí estamos también este otra pata de la colectiva estamos acá en el campito de la boca que ya se está poblando eh, nos está acompañando el día como ustedes pueden verlo eh, con mucho frío pero también con mucha gente y con mucho calor acá este ya está ya ha comenzado eh, a, a espaldas de la bombonera esta esta reunión multitudinaria ya se hizo presente eh, amigos de Mariano Ferreira ya andan por acá Ya está por acá también Rosa, eh, la mamá de Miguel Brú. Eh Y uh -huh. bueno, este, nosotros en este momento estamos con David Rojas, Ajá. que es uno de los responsables del bachillerato popular La Pulpería, Ajá. lugar donde asistía Diego. Si les parece, directamente los conecto con él. Bueno, buenísimo. Gracias, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, David. ¿Cómo te va? Aquí te habla Nahuel, del Palermo de los Simios, un programa de... La colectiva ¿Qué eh, tal, Bien, contanos un poco, vos, es, vos lo conocías a Diego Sí, eh, te comento mm. eh, Bueno, Diego Desde el año pasado estaba concurriendo al bachillerato Ajá. Él había empezado en primer año eh, Bueno, yo era profesor de él de matemáticas uh -huh. eh, Ya de por sí eh, El bachillerato es un bachillerato popular Ajá. Eh, Lo que quiere decir que que bueno, que existe en este, en este lugar, en un barrio como La Boca, porque ya de por sí hay, hay, encontramos que hay varias falencias y, y cosas que, que hacen que los pibes, nuestros pibes de acá, no no estén recibiendo por lo menos la, la educación que, que acorde a, a lo que es la realidad social de, de ellos, ¿no? Claro. Bueno, sí, sí. Y, bueno, como te decía, Diego estuvo viniendo el año pasado, ya este año se había inscrito Eh, pudo venir poquito porque, bueno, fue, fue el tiempito que tuvo hasta que lo, lo asesinaron Claro, lo asesinaron en abril Escúchame, ¿él eh, qué, qué edad tenía? ¿Te acordás? Estaba cumpliendo 19 años el día que lo asesinaron, el 19 claro, de abril el mismo día, exactamente El mismo día, el mismo día Él, uh -huh. el, el, bueno, creo que habrán hecho una explicación del caso Sí, eh, sí. nosotros estuvimos contando un poco Pero sí. queremos saber, lo que no nos sí. queda claro es, eh, digamos... ¿Qué pasó después de que bueno, eh, digamos, la, la Fiscalía y el Juzgado eh, encubrieron el crimen y el, el policía Pablo Carmona está sobreseído en este momento? El policía Pablo Carmona estuvo eh, detenido solamente una, unas 24 horas, Ajá. una noche. Sí. Eh, el juez hace aproximadamente 10 días hizo un pedido de absolución uh -huh. por falta de mérito. Claro. Cuando eh, el pibe tiene cinco tiros, dos de ellos en la cabeza, claro. en la parte posterior de la cabeza, claro, como desde si hubiera arriba sido, hacia abajo. Como si hubiera sido ejecutado. Eh, sí, o sometido, o, o si lo hubieran disparado de, desde seis metros de altura, cosa claro. difícil en un palier. Claro, sí, sí. Eh, entonces a lo que hizo la familia junto con la abogada es eh, alegar esa absolución, eh, y pidiendo el perito real de lo que está pasando porque, porque es muy claro para nosotros que por lo menos para mí que, que no soy ningún, ningún entendido en, en el tema de lo, de, lo judicia, de lo judicial y el peritaje que si un tipo tiene cinco tiros eh, estaba desarmado y dos de ellos en la cabeza, No, no, no existe una falta de mérito. Sí, por no, lo menos para pedir una absolución. Ni tampoco existe una una defensa propia, digamos, de parte del policía. O sea, no, no, habiendo, claro que no. no viendo armas y te, viendo esa cantidad de disparos en el cuerpo, eh, por lo menos la la desigualdad en cuanto a a, a, a uno que está ileso y, y armado claro, y otro que está desarmado y con claro. cinco tiros. Es bueno. que es que si eso hubiera sido un, un tiroteo, hubiese sido fácil demostrarlo. En claro. el lugar, con un peritaje viendo dónde están las marcas de los tiros. Ya que él está ileso él, eh, y, y es un tiroteo, entonces, ¿dónde están los tiros de Diego? ¿Dónde eh, está el arma de Diego? David. Eh, bueno. ¿Me escuchás, David? Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Emiliano Gullo te habla. ¿Qué tal, Emiliano? Eh, bien. Eh, él estaba con amigos en ese momento, en ese lugar. Sí, y sí. Eh, ellos te pudieron contar algo, eh, pudieron reconstruir lo que sucedió. Bueno... Eh, Hace poquito tuvimos, bueno, eh, la, la información, nos vino a contar uno de los chicos que estuvo, que eh, bueno, no voy a, a decir su nombre por cuestiones obvias. Sí, sí, muy bien. Eh, y, y la realidad, lo que nos dijo textual, es que ellos, ni bien entraron al palier, eh, el tipo empezó los tiros. Claro. Y ellos llegaron a escapar y digo no. Claro, o sea, claro. eh, hasta los testimonios cuentan la realidad del caso, ¿no? Sí, claro. es, es O sea, lo que nosotros vemos es un caso más de gatillo fácil de acá del barrio La Boca y, de, y como de otros tantos bar, barrios populares donde, donde yo eh, me cruzo eh, miles de pibes por día que están en la situación de, de Diego digamos en la situación de peligro que corren claro. y, y la situación de inseguridad también para ellos uh -huh. eh, tanto que, que se discute la, la inseguridad, ¿no? Sí, sí, de hecho es lo llamativo también es eso, es que No solamente este tipo, que supuestamente es un policía... Digamos, hay que dejar claro esto, que es un tipo que es un policía, no es un, en todo caso, claro, y que también claro. es otra discusión, un uh -huh. vecino armado. Es un policía que no dio la voz de alerta, o sea, claramente salió disparando sin preguntar. Nada. Y luego de eso, la fiscalía y el juzgado, en realidad, toman, toman parte por él, ¿no? Sí. El, el, bueno, el hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana. El sí. cuerpo lo levantan a las 6 de la mañana eh no le toman huellas digitales, no le avisan a la familia, no hay ninguna comunicación, eh gracias a que la familia eh, se movió, lo encontraron, porque hablando listo y llanamente hoy sería un hubiera sido enterrado como un NN claro. y hoy sería un desaparecido, como sí. tantos que hay. Claro. Sí, sí. Es, esas son cosas que que que no se dicen. No no aparece, no, no bueno, ahora lo estamos charlando nosotros. Por suerte Están esto, estos medios como ustedes que, que, que dan lugar a estas discusiones, pero no se no se escucha la cantidad de desaparecidos que hay en esta democracia. Sí, de y... hecho el, el dato que tenemos, por ejemplo, es que de los 3.500 muertos que hay eh, por fuerzas del Estado en, sí. en, en Argentina desde el retorno de la democracia, 1.900 fueron durante este último este gobierno estos últimos gobiernos kirchneristas por ejemplo sí es eh, desde el 2003 para acá es el, el tramo o digamos el, el la época durante que durante una misma fuerza gobernó que más muertos en democracia y desaparecidos hay y, y, y, y estamos hablando de muertos no de desaparecidos claro, ¿no? Claro. esos 3500 son muertos hay gente que se encontró y que se le puso nombre y apellido claro claro sí eh, David a los amigos eh, los llamaron a declarar o ni siquiera eso Bueno, eh, en, en sí el peritaje, o sea, siempre que, que hablamos de estos casos hay, hay dos lugares ¿no? para donde hacer un peritaje, para el lado del, del acusado en este caso y para el lado de la víctima que sería Diego, lo que es para el lado de la víctima los peritajes son muy muy muy suaves, no los buscaron, no los contactaron eh, no, no les hicieron, no le pidieron testimonio Eh, tampoco reunieron la, las, las pruebas que tiene que tiene la familia y que tienen la gente que, que está trabajando el caso eh, se demora mucho en ser atendidas eh, en cambio para el otro lado vos fijate que ya el juez pidió una absolución claro. Eh, es claro sí es claro el tema claro. Muy bien David, contanos un poco de la jornada de hoy eh, ¿qué, ¿en qué consiste? ¿cuánto va a durar? Bueno, la jornada de hoy Eh, ya acá estoy viendo que, que ya pusieron los pesos a la parrilla. En sí, eh, es una jornada para empezar a denunciar lo que fue el caso de Diego, pedir justicia, uh -huh. para que haga justicia por Diego. Es el, la primera actividad que estamos haciendo. Eh, hoy vamos a estar acá hasta aproximadamente 5 o 6 de la tarde. Uh -huh. eh, van a estar tocando unas bandas del barrio, eh, unas murgas del barrio también. Eh, van a estar hablando familiares de Kiki Lescano, familiares de Miguel Bru, va a estar hablando Omar, eh, van a estar hablando otras fuerzas también que, que están trabajando el barrio, en lo territorial, que están denunciando lo mismo que estamos denunciando acá, desde el caso Diego Núñez, uh -huh. eh, y bueno, así que los invitamos a todos, estamos en el, en el campito de La Boca. Esto es en Blanes y Martín Rodríguez. Blanes y Martín, y Martín Rodríguez, bueno. van a ver el el ruidito. Muy bien, David, te agradecemos mucho, eh, estamos en contacto, te pido por, por favor, favor sí. si te puedes quedar en línea o si no, sí. quizás después te volvamos a llamar para pedirte tu teléfono y ver si podemos encontrarnos en otro evento para a ver cómo podemos ayudar y darte y intercambiar bien. algunos datos. Bueno, les agradezco mucho y, y lo último que, que quería decir es que, Dale. bueno, quería reforzar esto que, que había dicho, más allá de pedir justicia por Diego, eh, Diego, acá en el barrio, por lo menos en la boca yo que lo camino y que, y que los tengo como alumnos, no hay uno. Y todos claro. los días y todas las noches eh, estos chicos están corriendo este riesgo. Uh -huh. eh, así que bueno, bueno fuerza en esa lucha. Bueno, y muchas gracias a ustedes por, por bueno el espacio, que es tan difícil encontrarlo. Bueno, bueno muchas gracias a vos también por, por la, la colaboración y por haberse comuni comunicado con nosotros. ¿eh? Muchas gracias, David. De nada. un abrazo bueno, estábamos hablando con David Rojas profesor del bachillerato popular La Pulpería, que está ahí en La Boca eh, y era al bachillerato donde concurría eh, Diego, no, no, no. Diego Núñez Diego Núñez era de La Boca y este crimen, la muerte de él, ocurrió en Caballito eh. habían ido a festejar su cumpleaños y bueno en un empalier salió un policía a los tiros y lo termina matando él que quedó rezagado mientras escapaba eh, Sí, lo que hablaba recién David eh, digo de, de esto de en la boca tenemos Diego todo, lo, todo el tiempo eh, a partir de que se instalaba la, la gendarmería en la boca es real que a los pies los paran por nada, los paran por estar caminando en la calle averiguación de antecedentes, les hacen sacar todo lo que tienen dentro de los bolsillos eh, sin nada, como, como un vecino va caminando y por portación de cara los hacen parar Bueno, y esto los medios ayudan mucho con toda la, la idea de bajar la edad de imputación Y toda la, la idea de que joven y pobre es igual a delincuente, ¿no? Claro Bueno, muy bien, eh, el parágrafo de los simios Pregunta para el chef de parrillada ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios Momento, estatua de la libertad. Era nuestro planeta. Maniático, estúpido. Lo arruinaste todo. Estás escuchando el Palermo de los sean todos! Típico penal de confinamiento. 82 presos comunes. 166 presos políticos de diferentes organizaciones convertidos de hecho en rehenes del sistema para amedrentar al pueblo un comando unificado de las fuerzas armadas revolucionarias ejército revolucionario del pueblo y comando de prisioneros de la organización montoneros apoyados desde el exterior se amotina y luego de dominar 45 carceleros toma el presidio 25 guerrilleros Distribuidos en dos vehículos y tres taxis, se evaden en dos tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, far, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. ¿La opinión sobre el gobierno actual? Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. ¿La suya? Exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de los monopolios. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a, a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, ¿sabes? cuando proscribe la voluntad del pueblo. El gobierno reprime, reprime cualquier manifestación, cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea. Mata a un obrero, mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a obreros, a gente del pueblo, porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa. ¿cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Diremos que a pesar de que en estos momentos el local del aeropuerto de la ciudad de Trelew se ha rodeado por fuerzas policiales y del ejército acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos mientras seis de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. escuchando fragmentos del documental eh, Ni olvido ni perdón de Raimundo Gleiser sobre justamente eh, la masacre de Treleu la fuga y masacre de Treleu eh, ¿Por qué? Porque bueno justamente esta semana se cumplieron 40 años de dicha masacre ¿eh? el 22 de agosto de 1972 eh, Una. Digamos, un hecho que inauguró, digamos, la era. dicen algunos, ¿no? Es una, una lectura. La era de represión violenta hacia, hacia organizaciones revolucionarias armadas. en este país. Eh, bueno, esto. Esto comienza. La, la historia de la masacre de Trelo comienza el 15 de agosto. con una fuga multitudinaria y espectacular organizada por. Las tres fuerzas, eh, por miembros de las tres fuerzas detenidos en el penal de Rawson. Sí, espectacular por también eh, toda la... Digamos, la cantidad de, de seguridad, de, de fuerzas represivas del Estado alrededor de ese penal de Rawson. Uh -huh. eh, yo tengo acá algunos datos, pero es muy largo para enumerar. Eh, digamos, pero había, por ejemplo, 500 efectivos de la Policía Provincial eh, alrededor, 60 hombres del Distrito Militar de Treleu. Eh, la base naval estaba rodeada de uh -huh. distintos, eh, tanto gendarmería como policía, distintos... Eh, destacamentos, no sé cómo decirle, alrededor de la de esta sí. cárcel. Y además era una cárcel donde empezaron a trasladar a muchísimos presos políticos claro. después del Cordobazo, después del Viborazo, empezaron a trasladarlos a esa cárcel. Eran, no sé, creo que alrededor de 200 o más presos políticos en poca, pocos pabellones, seis sí, sí. pabellones. De hecho, la fuga que, que, que, que organizaron miembros del ERP, las FARC y Montoneros, era una fuga. Espectacular también en cantidad de gente Una fuga coordinada De ciento y pico de personas Más de cien Sí, era como una suerte de una liga de superdirigentes Sí, sí, como sí. la liga de no, la. De la sí. Todos juntos eh, Bueno, es muy bueno Y para mí es muy angustiante El, el documental el Treleu, la fuga que fue masacre sí. Que cuenta toda la organización Al dedillo que tenían para fugar Bueno, la cuestión es que eh, El día de la fuga Logran tomar el control del penal Eh, de hecho, matan a un solo guardia, el Omar, lo mata Marcos Osatinsky, miembro de ERP. Y eh, estaban organizados en tres grupos de, de fuga, con prioridades. Un primer grupo de seis personas, que era la cúpula de, de cada organización, en donde estaban Santucho, Osatinsky, Baca Narvaja, Enrique Gorreira Merlo, Domingo Mena y Roberto Quieto que esos son los que finalmente logran fugarse que se escapan en un auto, logran tomar un avión en el aeropuerto de, de Trelew y, y rajar otros 19 que son los cuadros medios que lo que pasó fue que todo salió bien hasta, la, hasta que llegaron a la puerta y ahí uno de los miembros uno de los, de los encargados de manejar los camiones que iban a llevar al resto de los, de lo, de los presos a, a la, al, aeropuerto, al aeropuerto ve una seña equivocada se piensa que salió todo mal y se va Dejando de garpe a 100 personas, prácticamente. Ahí deciden, entonces, que el segundo grupo de 19 cuadros medios llame, remises taxis, qué sé yo, busque la manera de llegar al aeropuerto y los demás, media vuelta y de vuelta al penal. Lo cual, cuando lo cuentan en el documental, es una lágrima que te cae así. Claro. La cuestión es que estos 19 llegan muy atrasados, no logran agarrar el avión que los llevaría a Chile. La, los, los primeros seis lo logran hacer, llegan a, lo, lo paran en medio de la pista igual, ¿eh? eh. Secuestran el avión, los llevan a Chile, que está el dato de que ahí el piloto le dice a Santucho, no, me, no tengo combustible. Y Santucho dice, bueno, va a tener que alcanzar. Sí o sí. Despegan y se van. Llegan, bueno, consiguen el asilo político de Allende, qué sé yo. Los otros 19 quedan en el, en el aeropuerto y.. Eh, Bueno, toma la torre de control, no sé si quieres agregar algo, ¿ven? No, sí, quedan en el aeropuerto y, digamos, una vez que son descubiertos, rodeados, atrapados, lo que piden es la presencia de la prensa, de un ¿Mm? juez, de un médico, y acuerdan volver al mismo penal de Rawson eh, y que les aseguren la integridad física. Claro. Bueno, primero no cumplen con que vuelvan al penal de Rawson, sino no. que los trasladan a la base naval Almirante Sar. Entre lejos. ...en Treleu, sí. Es muy sí. cerca, igual son 20, 25 sí. kilómetros. Por si te confundiste, última. No, no. Yo no, pero <risa> decir... digo que Trelew de Rawson... Y aparte no son llevados a una casa, sino a una base militar, con lo cual le prohíben el acceso a la prensa y a, y a, la, a los tipos entran sin ningún tipo de testigos. Lo que pasó después, dentro, solamente los, los únicos testigos que hay son militares. Bueno, militares y tres sobrevivientes Claro. ahora cuando los trasladan a esta base naval son totalmente incomunicados uh -huh. logran comunicarse un poco a través de gestos o señas porque en cuanto los escuchan hablar los reprimen totalmente eh, y bueno, los masacran el día 22 de agosto digamos, lo, lo que cuentan los sobrevivientes que después fueron desaparecidos durante la dictadura los tres uh -huh. eh fue que los hicieron formar fila y no como que no, ni se lo esperaban los, fue de una eh, claro. dos eh, dos militares los que los acribillaron bueno uno de esos es Sosa el que está siendo juzgado en estos en estos días eh, como parte de una mega causa contra, contra sí militares. y el otro el teniente Roberto Bravo bueno muy bien, entonces nuestro homenaje nuestro recuerdo a los muertos por la masacre de Trelew y bueno vamos a un corte una tanda y después seguimos con la colectiva Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa comunicación narrativa todos los lunes de 19 a 21 horas escucha que la sigan oyendo el toque deportivo de Radio La Colectiva Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático, libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uni tu voz. Festival antirrepresivo en la Plaza San Martín. Denunciamos la criminalización de la, la juventud, juventud en los barrios, barrios más, más pobres. Radio abierta, música, bandas, proyecciones. Tocan Abelardo Martín, La Maribel, Nosotros mismos, Perros de Nadie, Carnaza Común y Folk Hop. Invitados: María del Carmen Verdú, Colectivo por los Derechos Humanos del MPD. De Denunciamos la criminalización de la juventud en los barrios más pobres. Participan Colectivo Cultural Tinku, Comunicación por la Libertad, Radio La Colectiva, Movimiento Cultural La Yesca. Organizan La Brecha y Movimiento Popular La Dignidad. Sábado 25 de agosto, 12 horas. Ramón Carrillo y Belgrano San Martín. No, no queremos, queremos a, a la gendarmería en, en nuestros barrios. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes, 22 horas, en La Colectiva. 102.5 Estás escuchando La Colectiva. Monólogo número... Mis queridos amigos, la semana pasada, mientras cruzaba la Plaza de Mayo, me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Con cara de atravesar algún problema afskiano, los ojos bien abiertos, vino directo a donde yo estaba, me puso las dos manos sobre los hombros y mirándose la Casa Rosada me dijo, Tato, tengo que contarle que hay mucha gente que dice no nos fuimos nada, aunque eso signifique quedar fuera de contexto y que nos acusen de un tremens. Parece mentira, pero en esta ciudad terminal todavía hay baldosas flojas que se resisten y hay tienditas de arte que sobreviven donde uno puede escuchar entre el ruido de los grandes supermercados. Casi le diría que uno se siente pisar la luna cuando ve este horizonte lleno de compadres. En esa ciudad ha crecido un palermo gobernado por los simios, donde la industria argentina queda del lado de acá, exactamente en el tercer piso al fondo, donde hasta el cabeza de Turco es un tipo lúcido. Escuche Tato, me dijo, por el aire de la colectiva le cantan piedra libre a la cuadrilla de tipos y tipas que día a día eligen caminar el desbarranco antes que la vereda. Y así van armando un cargado archivo colectivo de sendas y caminos. Las desventuras del hombre existen también, claro está, pero se cuentan bebiendo un doble de Brasil para que cuando ocurra el fracaso feliz la sigan oyendo. Encima Tato me dice... ...escuché ahí otros acentos, otras tonadas... ...unos politicones que ni le cuento... ...de Latinoamérica, todo... Mire a José Alternativo... ...que ahora estaba con la mirada perdida... ...o mejor dicho, con la mirada ausente... ...y le dije, sí, ya sé, no es necesario ver... ...yo también escucho el 102.5... ...así que, mis queridos chichipíos... ...Triple la colectiva... Papa y... Show. ...todo el universo de la colectiva... ...en un mismo lugar www.lacolectiva.com.ar Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alternativa ¿Sabías que... ...el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? ¡Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando... El Palermo de los Simios Bueno, muy bien Seguimos aquí en la colectiva Y ahora un bloque distinto Estamos inaugurando una nueva modalidad Para música con sentido Que justamente eh, Luego de las críticas que hemos recibido De los artistas De las boludeces que decimos acerca de sus canciones eh, Hemos decidido traer a los mismos artistas para hacer música con sentido. Así que nos va a acompañar, nos va a guiar eh, a través de la escucha de su obra y su producción artística y musical, eh, Juan Pablo Martini, músico, amigo, compañero del águila. juan Juanpo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué andamos? Bienvenido, acércate, nada más bien, a este bien, amigo. Eh, bueno, Rocán, eh, la idea es como, como que nos cuentes... Eh, ¿De qué se trata esto de ser un músico? Uh, y básicamente, por ejemplo, vos en este momento estás... Voy es, a decir que de estás sobrevivir para contarlo. Claro, claro. ¿Vos en este momento vivís de la música, por ejemplo? Eh, no, no no vivo exactamente de la música, vivo más bien de la docencia. Pero de música. De no música, no. sí, pero no es lo mismo que tocar y... ¿No, no vivís tocar. como artista, digamos? Eh, eso no sé. Claro. <risa> ¿Cómo vive un artista, la pregunta? Claro, claro, no genero plata como artista. Pero sí, no vivo de la docencia. Porque... Y vos cuando, cuando dijiste, bueno, eh, supongo que mundo, uno toma la decisión, cuando dijiste quiero ser uh, músico eh, Y eh, qué sé yo, ahí mediando la secundaria, y no, terminando la secundaria, es gracioso porque de más pendejo siempre quise tocar, siempre toqué un montón, y siempre dije no, porque de música no se puede vivir, qué sé yo, y un día me di cuenta que es una gilada y dije, no, nunca, quiero ser músico y a partir de ahí. La idea fija, ¿no? Claro. Desde quinto año, más o menos, ahí ya empecé el conservatorio, creo que un cuarto o un quinto. Uh -huh. Y después ahí, bueno, ya me metí a estudiar música electroacústica, soy licenciado. ¿eh? Licenciado no, en música no. electroacústica ¿eh? en la Universidad de Quilmes. ¿Qué tu bullito ¿Qué me decís? Que me parece que, que está bueno. <risa> <risa> Pero ¿cómo es? Uno eh, quizás eh, no asocia ¿no? Una, una carrera universitaria con la música. ¿Qué, ¿Qué es lo que te aporta una licenciatura, por ejemplo, sí, no, en música? Un, un pantallazo. En realidad, además, esta carrera es medio extraña. De hecho, chicos, los que quieren ser músicos no estudien ahí porque es lo opuesto a ser músico lo que aprendes ahí. Es como técnicas, el trabajo musical, a usar computadoras, a conocer historia de la música, a componer en el papel claro. y a no tocar nunca un fucking instrumento. Claro, es bien. como una carrera extraña. O sea, si vos sos músico y tenés mucha actividad por otro lado, te sirve, pero... Una carrera, hay carreras musicales como la de la EMPA eh, o cosas así que donde están más focalizadas en es tocar, esta no está focalizada. Es que igual, digamos, por ejemplo, el, el, el tema pienso en la música adopta, ¿no? no en la música popular. En la música adopta está como bastante separado la idea del. Del, del compositor, del instrumentista Sí, es ¿no? es un fenómeno del siglo XX igual eso y en cierta parte es como la línea súper europea de la música académica donde el compositor se transformó en como la estrella que está escondido detrás del papel que no es tan así, digamos, en Estados Unidos o ya en, en todos lados la música popular tomó ese campo del histórico de la música académica donde el compositor a la vez es un súper instrumentista digo, los músicos más grande de la historia, los reconocidos Bach Beethoven, Mozart, todos además de ser grandes compositores eran los mejores instrumentistas de su época, grandísimos improvisadores, cosa que ahora es impensable para los grandes compositores ¿Por qué? ¿no? Porque se, se transformó en una imagen donde es un tan alto el nivel de sofisticación, donde los tipos ni siquiera se toman el trabajo de estudiar bueno, hay algunos que son sí, igual, pero el nivel instrumental que requieren estas obras de la contemporánea europea, digámosle, claro. eh, es tan refinado que como, es imposible hacer las dos cosas. Claro. ¿Qué es claro, como que es una especialización que también es producto un poco del lugar que fue cobrando el arte como, como pienso, como mercancía también, ¿no? Digo, como eh, la producción de obras eh, está más asociada, no una, no una sensibilidad quizás... Eh, artista quizás estoy diciendo cualquier cosa no pero, no te sigo te sigo claro pero de una especialización yo pienso en esto del artista separado de la, de la de la sociedad como una cosa medio especial que en realidad también le pagan por, por cumplir una función que a lo mejor el tipo no no sé no la, no la lleva como una forma de vida no sé tocar no sé pienso es Sí, qué sé yo, terreno pantanoso, para, dice. Sí, sí, es un terreno muy filosófico. Bueno, pero volviendo a, a, a vos, ¿Mm? contanos un poco más de vos. ¿Mm? Acá te escuchamos, contanos... Eh, no, ahora en este momento, ¿qué estás haciendo vos como un músico? Como músico ahora eh, y ahora estoy eh, tocando mucho solo en mi casa. Vos <risa> claro, sos pianista. Soy Claro, soy principalmente pianista, estoy como en la eterna lucha de los dos instrumentos con la guitarra también. Uh -huh. eh, que yo como cuando decidí, quise empezar a tocar música, empecé, toqué mucho tiempo la guitarra y después en un momento cuando quise ser profesional, dejé la guitarra de lado y me dediqué al piano. Uh -huh. Ahora como tengo sutiles regresos a la guitarra, de hecho hoy traje la guitarra. Acá. Sí, igual tener el piano que era así un poco complicado, <risa> por el, digo <risa> por el tamaño, no, no era rock and pop esto, digamos. No <risa> es el teatro Vorterix. Claro. Cosa eh, Pero... es que el otro día leía por ahí que cómo, cómo tenés que hacer para que un guitarrista deje de tocar. ¿Sabías? sabes cómo es? No. ¿Cómo? Tenés que poner una partitura adelante eh. <risa> Y después tengo otro chiste sobre guitarristas Que es ¿Cuántos guitarristas se necesitan para cambiar una lamparita? Se lo conozco ¿A ver, Diez. Vos, no. ¿Diez? ¿Por qué? ¿Cuál? Uno que pone la lamparita y otros nueve que dicen que lo pueden hacer más rápido así, no, Son malos Los guitarristas son así Yo por eso nunca la, <risa> nunca la tomé La guitarra, la guitarra. Claro. Y ni ningún instrumento ¿Qué pasa no? Yo conozco que incursionaste la trompeta Claro, también eso, eso está ahí. vamos a echar vamos a echar y juntamos a soplar un día acá yo la traje me la trompeta bueno eh, bueno que decía, estás tocando en tu casa pero contaba... qué claro. proyectos tenés? en este momento estoy también eh, como pianista y de especie de arreglador en un trío de tango que estamos uh -huh. ahí peleándola también tratando de justamente esto me preguntabas antes de abrir el espacio de trabajar como músico uh -huh. no solo como docente pero bueno ahí tratando de generar nuevos espacios y además estoy haciendo la música ahora de una hora de teatro danza también uh -huh. todavía la noche de hecho es la última función de un ciclo pasa el chivo así la gente no, no lo voy a pasar porque es al pedo porque se acabaron las entradas hace una semana <risa> ese es el espíritu, así te va vas pero, a pero eh, en septiembre volvemos a hacer funciones y te doblego a pasar el chivo ahí pues. está, muy bien, perfecto y bueno Juanpo, eh, hoy por ahí y lo escuché que sacaste un disco Sí, bueno, además de todo eso, claro, hace tiempo estaba caliente con hacer, estaba componiendo canciones en salir a tocarlas y me costó mucho encontrar una dinámica de salir a tocar en vivo eso, de hecho, algunas veces toqué solo con el piano, las canciones en algunos lugares, pero no me, me costaba mucho así como armar un... Yo quería tocar con más gente, digamos, y no lo conseguí, no lo conseguí, y las canciones se me estaban poniendo viejas, ya medio estaban quedando el pasado, así que decidí yo solito armar un disco, grabarlo, así... De con lo que tenía a la mano, que no es poco, tenía una computadora, sí, inventé un montón de cosas, sonidos locos, uh -huh. grabé, inventé todo lo que quería hacerle, como no me puse el límite, dije, bueno, vos lo que se me canta, y grabé todo y armé un disquito ahí que se llama Desde el Ombligo, que lo colgué en una página internet, también para difundirlo, bueno, como cerrar un periodo en todo momento, claro. sí, en algún momento logro tocar eso con más gente, bueno, ya en todo caso está hecho eso construido en el pasado como para tener más canciones, pero bueno era como decir bueno tengo esto lo cierro y sigo para adelante. Claro, pues. una manera de pasar de página. Claro. Bueno y ahora trajiste un tema para para escuchar. Traje un tema de ahí del disco. ¿Por qué elegiste ese tema? qué tema es del disco ¿Por y por qué, qué elegiste? lo elegiste? El, el tema se llama Ya eh, ventana uh -huh. que casualmente es un tema que no tiene letra mía. Ah. Fue una de las colaboraciones que hice con eh, John Lemur. John Lemur. <risa> Es verdad, no es sabíamos tema, que tenías, tenías tema, vínculo con él, que hace rato. sabes es dónde está? Hace rato que no pasa por ahí. Hace rato ah, que no está, verdad. yo lemo, estaba escondido por ahí. Yo perdí contacto con bueno, él hace un tiempo, sí. Se guardó. Claro, no, tuvimos como una época muy oscura, de noches oscuras, donde colaboró con este disco, que yo saqué muchas letras, y después se fue al exilio, ¿no? Escuché que vino por acá, pero. No, estuvo un tiempito por acá, pero ahora también está perdido. Hace se rato, rato que no, que no pasa, sí. Está misterio, como rescatado, misterio. está rescatado. Puede ser que esté internado en una clínica de rehabilitación. Es <ríe> eh, probable. ¿En una veterinaria en la cucha, ahí en San Juan y. Y pichincha, me parece que... Pero bueno, y... elegí ese tema particularmente por, eh, porque me parece que la letra también y la música es algo, yo lo quiero mucho, y la letra es algo que simboliza como parte del imaginario donde se disparó todo el disco. A pesar de que no sea mía, digo, había muchas discusiones ahí que daban vuelta en ese momento, salieron letras de temas de un lado y del otro, y este fue como una condensación de todo eso. Y además de eso es un tema que... No sé si cuando yo lo tocaba me acuerdo solo en la guitarra o solo en el piano al principio decía, oh, chaco, este es el mejor tema del disco, lo amo. Mm -hmm. y cuando terminé el disco no, no llegó a tanto como eso. De hecho, todas las personas que me hacen alguna devolución del disco, jamás nadie me habló de ese tema. Mirá. Y para mí es como una perlita esconder el disco, es como donde está condensado mucho de, del imaginario del disco. Mm -hmm. eh, y yo lo quiero mucho. A veces pasa, bueno, nos pasó acá con la apertura del programa que... Eh, Hay temas que, por su crudeza o por su estilo, a veces suenan, o es como, por ejemplo, lo que pasa con el disco Artaud, de, de, por comparar, ¿no? Pero no puedo como comparar la obra de John Lemur con, con, con Artaud de Espineta. De Pero sí, pasa esto de que el, el tema, hay un, hay un tema que tiene más una actitud en la, en la guitarra, en la, en la cosa fogonera, que después cuando lo llevas al, al estudio, lo, lo arreglás y lo adornás, No, no, es que, no es que ni mejora ni empeora, sino pero que pierde eso que a lo mejor era lo que lo que le daba ese aire especial, ¿no? es o sea, que, ese es aire que, rockero. Es que se apaga. Puede ser, Opa. puede ser, claro. Bueno, puede Digo, ser. Era, no. era para el fogón. Sor, y sor cuando lo pones, lo pones sobre sobre baldosas se ordena el... en ese momento de experimentación tal vez se da una transformación donde algunos temas ganan un montón y otros pierden tal vez esa esencia o la transformación se transforma en otra cosa bueno, muy bien, dejemos que la gente diga vamos a escuchar Llaga Ventana, el disco desde el ombligo después vamos a hablar bien del disco y para no, un par de preguntas que hacerte Llaga Ventana sin buscar de escuchar entonces llaga ventana del disco desde el ombligo de mi amigo personal Juan Pablo Martínez, temazo rocante la verdad y la letra muy bien, grosso John Lemur ¿eh? como dice, un tipo ¿no? inspirado tipo como... diferente claro, sí, sí, el tipo dice la llaga no está en la carne ventana que solo abre no estaré para siempre aquí eh, arrepentido de lo que he decido pero sin, tem... sin ser otra cosa que un... mero testigo. veo que dejaste tu rencor En el pasado No, es que yo Con Lemur Tengo un problema personal Pero lo respeté siempre Mucho como artista Lo que me jode Es como persona es lo que me pasa Con lo, lo Rolling <risa> lo, lo, lo, los Rolling Stones Para mí Lemur Los Rolling Son lo mismo bueno, Buenos artistas Malas personas Pero bueno También se decía Lo mismo de Paul McCartney qué sé yo Bueno, Rocan Entonces Este sería como Tu primer disco solista sí, Podríamos no sé decir de Llamarle solista Solista suena a Que tengo un proyecto Más grande Y esto mm. es el paralelo No, es un proyecto yo. Claro como. Bueno, pero vos antes habías tocado en el almacén con un servidor. Un servidor. Con la máquina Walver, que con, con, lamentablemente no está aquí con nosotros. No, nos gustaría saber cuál es el paradero de la máquina Walver. Sí, si a alguien, si, sabe si está, alguien sabe dónde está, se puede comunicar de, a... O por el Twitter o por el Facebook sí, de Patrimonio. Lo agradeceremos. Eh, ¿Por qué desde el ombligo, ¿Por qué desde el ombligo? Eh, ¿Qué sé yo? Estuvo es, parte de un proceso largo, donde el, en general hay muchas cosas del imaginario del disco, mismo este tema que acabamos de escuchar de la letra, yo no sé si John Lemur lo admitiría, pero uh -huh. creo que tiene mucha influencia de un texto de Fernando Pessoa uh -huh. que se llama La Tabaquería, tiene algo de eso, y hay muchas cosas en el imaginario que vienen como de libros así emblemáticos que leí. Y yo cuando empecé a cranear todo esto estaba obsesionado con un libro de Artaud uh -huh. que se llama El ombligo de los limbos. Uh -huh. Cierto. Y, y, esa, y, y me encantaba la idea del ombligo, qué sé yo, y ese nombre me parecía muy apropiado. Y de hecho empecé a pensar un, una idea con todo eso y a partir de todo ese proceso... Eh, apareció el concepto de El ombligo como lugar intermedio O de transición entre el afuera y el adentro Entre el, esto de ser un testigo Y ser participado, participador activo y, sí. y como este lugar desde el ombligo Es como el punto desde Donde se ve para los dos lados digamos Es lo que implica claro. el afuera y el adentro Y es desde donde se producen un montón de cosas Con una mirada muy particular digamos uh -huh. Desde la sensibilidad Y también desde Exterior. Hay muchas referencias en, en el disco, um, a, que tuve la suerte de escucharlo, a estas cuestiones ah, pensé de... que te ibas a, a pagar. Ah. No, no, no. <risas> eh, a pasajes, eh, eh, a la, las cuestiones circulares también, como la rueda, eh, a lo colectivo y lo individual, como esto, que son como todas eh, antagonismos que no que se pueden pensar como antagonismos o justamente como formas de comunicación como vasos comunicantes claro. eh, es interesante eso y que contamos un poco del, del un arte poco de, nomás, ¿eh? no, no, un bueno, poco nomás no tampoco <risa> estoy haciendo como estoy haciendo como la clásica entrevista eh, el tema del del arte del disco que me interesa algunas cuestiones eh, como Cómo está pensado, qué hay detrás de ahí, qué, qué señales hay. Es algo que me cuesta entender qué quieres decir. Y, el, arte? el arte no, perdón, el, gráfico. La, el arte gráfico, sí. sí okay. eh, déjame pensar. Porque tómate tu tiempo, tómate. No. Sí, sí, <risa> no el, el arte. Cuando uno se baja el disco, <risa> puede, ¿de dónde se lo puede bajar? Se puede bajar. Ah, eso es chido, importante. Para Ahora lo saber. vamos a pasar y lo vamos a lo vamos a postear lo también a postear. En, en el palermo de los cínicos. Y hablando de postear ahí. Almacento almacen ese... que no sé quién será el, el fantasma que está detrás de, de ese nombre. Puede ser eh, la máquina Walbert. Dice o... Rock and Paul. Puede lo ser la cual... máquina Walber o Gaby. gabi Gabramo, que justo fue su cumpleaños el miércoles le hicimos feliz cumpleaños. Bueno. Se enojó, se enojó Yanis los gritos que... detrás <risas> de la, del vidrio. Hizo es el, el gesto del látigo, ¿no? el gesto del látigo porque nos va a castigar. Bueno. Y no Porque se ven algunos objetos, eh, por ejemplo, se ve como un tambor de lavarropas, ah, se, claro. ven, se ven algunos instrumentos, se ve una persona con, con un bigotito a la que le sale una plantita del, del ombligo. Un, un, una sutil caricatura de mí mismo. Uh -huh. eh, no, el, en medio la idea del disco es un poco también que, además tiene como esta tapa que es como una especie de símbolo del ombligo claro. el que se entra a un mundo imaginario donde están volando todos los objetos con los que dice el disco, claro. hay un montón de cosas volando hay no sé, un piano, una guitarra, un bajo, pero también hay eh, este, el famoso tambor de lavarropas, que es de hecho con lo que está hecho el 90% de la percusión del disco que me tomé el trabajo de tocarlo con 800 cosas, ampliarlo moverlo por ahí uh -huh. donde estuvo como el trabajo experimental de, del sonido. Ahí le aplicaste la licenciatura <risa> sí, Claro, sí, sí <risa> Bueno, pero eso eso se nota en el disco una, una, como una especie de No sé, viste que estamos obligados a la metonimia cuando a habla de música, ¿no? Pero una especie de textura coherente a lo largo de todo el disco. No es un pastiche el disco. Claro, bueno. Por más que los temas quizás no son todos... Eh, no, uno no podría decir, bueno, esto es un estilo rock o esto es... Pero sí se nota un estilo personal. Ok. En esto, en los sonidos, en nada. La... Claro, bueno, eso fue mi intento un poco porque también hay como temas muy distintos y tipos de música muy diferentes y yo quería como generar un sonido particular, que la búsqueda no sea sé hasta donde llegue en eso, pero a la vez que no sea totalmente disperso. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, sí, bueno, yo ahora escuchándolo con la distancia, eh, como me gusta mucho ese intento experimental con eso, pero bueno, le faltó una vuelta de tuerca en un sentido, me parece. Sí. Me parece que tiene como eso, lo que más valoro es como el intento, viste, el, la... Nada, la búsqueda uh -huh. La búsqueda y la inquietud Bueno, vos sabés que el disco tiene esto que hablás vos Se nota, se, se le escucha esta, esta cosa de Como transicional Y sin em y hay Sobre el final del hijo casualmente Un tema, esto es una opinión mía ¿eh? No sé si qué te parece Un tema que da la sensación de que Hay una, un, como que ese es el tema Que es la vuelta, el paso hacia adelante Como que se empieza a salir Para mantener la metáfora, como se empieza a salir del ombligo. Y está empezando a nacer algo nuevo. Y como que ese tema que cierra el disco. Eh, tiene algo, de, algo hacia adelante. Que lo, el resto de los temas quizás no tiene. Puede claro. ser que sea como... Sí, no por nada es el último tema ese. Uh -huh. Sí. Además ese también es el único que no tiene los... Esto que digo de los sonidos de lavarropa. Es el único okay. tema del disco que no tiene lavarropa. Claro, <risa> mira, interesante. Bueno, ese tema ¿cuál es? Ese se llama Sobre lo que está dicho. Es el único tema sucio. <risa> muy bien, es. Voy, no, muy rápido Bueno, ya. entonces, ¿es verdad el cable que me está llegando últimamente con que trajiste la guitarra y vas a tocarnos ese tema para despedirte de este Música Consentido en homenaje a Juan Pablo Martini? Es así. Bueno, te cedo el lugar y me voy a pelear un rato con Con, con Yáñez por a través del vidrio, me voy a pelear porque me corre con el horario y estamos perfecto en es mi opinión. Mientras tanto, ¿nos quedamos al aire o nos vamos? No, nos quedamos <risa> al aire. <risa> ¿Te queda bien el lugar de conductor, Martín. Eh, ¿Qué, oh, ¿qué, qué interesante tener un apellido que, que sea un trago, ¿no? <risa> a los fines de la música me parece muy, muy gráfico. Bueno, ahí están las instrucciones que hay que la mover gente. todo. Hay que mover micrófono, Pero no mate... no es un trago, es, es un trago. Traído. Bueno, entonces vamos a tocar a Pablo Martini. Vamos a ver qué pasa. Renuncio. Dice Sobre lo que John está Michael. dicho. Be-a-ba-boom-ba-da-bee-ba Ba-da-ba-bee-ba-ba-ba ba ba ba ba ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bee-ba ba ba ba Por escucharla tantas veces en vano, amor, quedó fuera de su vocabulario. El término terminó con la idea que estaban empezando a encontrar. Palabras, abras para el sueño un camino, rompan el techo divino. Suelten su lastre cargado de seguridades. Ellos solo se miran y saben que no lo tienen que clasificar. Oh. Una verdad es un punto muerto. Si la quieres conservar, hogy oh. nem, para m pa Pepura pa pam pa Las tres o cuatro veces que lograron saltearse las trampas de lo cotidiano. Fue como un viaje en cualquier tren suburbano Solos entre la multitud Y pensar que hay quienes inventan caminos Y otros tan quietos, tranquilos Sin aceptar ese miedo que obliga a cambiar Ojos fijos que dicen lo que las palabras no pueden nombrar, oh, nuevas ideas que van llevando a cuestionar lo real. De abumbarapam, pi pa ba bum ha valami van, amit nem tudnak elmondani, ha valami van, amit nem tudnak elmondani, ha valami van, amit nem tudnak elmondani, ha valami van, amit nem y no lo pueden nombrar oh. hay cosas que están soñando y no consiguen bajar Paul Martini muchas gracias la colectiva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 La defensa de los derechos humanos y el medio ambiente La salud, la educación y el trabajo Como derechos inalienables de los seres humanos Las propuestas políticas, económicas y sociales Que buscan transformar la sociedad Para una radio con más voces Unite vos Uní tu voz Somos comunicación De los trabajadores y el de pueblo, los trabajadores y el pueblo.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 Horizontal, horizontal autogestiva, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la, y de la acción. Más derechos. Más derechos, tienen. menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeniable porque ya no hay pueblos aislados. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla.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 Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación Alternativa. ¡Pareces ¡Mono las pelotas! ¡Oligarcón! Uh, ¡Señor Gatica! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡ah! Estás escuchando El Palermo de los Simnos Bueno, muy bien. Esta es una cortina que quedó, creo que el sábado pasado. Muy bueno, igual queda porque viene con el tema, viene con, con la dinámica de la, la jornada antirrepresiva de hoy. Bueno, tuvimos unas músicas muy lindas recién, mientras vos no estabas, Dani, ¿escuchaste? Sí, muy muy bueno. Bueno, gracias a Juan Pablo Martín y ahora estamos posteando su disco. Sí, estamos en comunicación escribir. con Tomás de la Brecha que está en el festival. Perdón, en, en, en, en, en la jornada antirrepresiva que hay en, eh, San San, en el municipio de General San Martín. Eh, hola. Javier, ¿estás ahí? Tomás. Tomás. Hola. Tomás de La Brecha. No sé por qué te dije Javier. Hola, no, Tomás. No te dije, ¿cómo Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien. Eh, acá estamos en el País de simios, en la colectiva. Estábamos ahí un poco medio confundidos con tu nombre. ¿Cómo te va? Todo bien. Eh, saludos a todos y a todas. Están ahí escuchando. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá todos, todas y todis, porque algunos no tenemos género definido, sobre todo porque el mundo simio es muy difícil de definir el, el género. Entonces utilizamos el término todis. Bueno, saludos a todos y entonces. Muy bien, bueno, esta está, ya está, ya es parte de la comunidad. Entonces. Bueno, Tomás, contanos qué es lo que están, la, la, la actividad que están desarrollando ahí en, en San Martín, y bueno, y un poco conto, contanos por qué. Bueno, acá estamos eh, realizando un festival en contra de, de la gendarmería, o sea, uh -huh. digamos nosotros decimos que no aceptamos la gendarmería en nuestros barrios, porque uh -huh. puntualmente en el municipio de San Martín. Eh, ha bajado eh, junto con el plan ahí que es un plan donde bajan siete ministerios eh, incluso el ejército eh, donde hacen se hacen mejoras en los barrios pero eh, también con digamos con la excusa de, de también lavar la, la cara al ejército y a la gendarmería y también eh, baja eh, junto con el plan AI baja la eh, gendarmería que es Eh, un operativo como eh, se va, como bajaron en la zona sur de, de capital federal eh, tanto como todo acá en San Martín también lo bajaron en, en Ciudad Culta y en, y en muchos otros barrios uh -huh. y nada en, en nuestros barrios eh, puntualmente son tres eh, el, el barrio Bichidal, barrio Independencia y barrio La Carcova. Uh -huh y nada y hemos hemos estado viendo situaciones bastante violentas sobre, de violencia sobre todo de la juventud eh, eh, incluso violencia de género eh, con con las mujeres mujeres que son eh, abastalladas eh, piropiadas y se sienten bastante cohibidas con el tema de la gendarmería y la juventud que está recibiendo la digamos sufriendo la violencia institucional de la gendarmería son claro. maltratados eh, incluso hasta tenemos casos de de amenaza de tortura amenaza de, des, de desapariciones es un tema bastante jodido y bueno en el marco de, de toda esta de, de todo todo este esta coyuntura y este este plan sí. represivo del gobierno nacional eh, decidimos eh, desde la coordinadora la coordinadora de organización de base de la brecha y Y el momento poder la dignidad, organizar un festival denunciando denunciando eh, esta, esta problemática que vivimos cotidianamente en nuestros territorios. Claro. Eh, Contanos un poco, bueno, este festival, ¿dónde estás teniendo lugar? Como por si la gente que nos está escuchando quiere ir y saber hasta qué hora está, más o menos qué iban qué a hacer. Eh, nosotros estamos eh, puntualmente en la Plaza Central de San Martín, que uh -huh. es donde está la municipalidad. este va es, Arrancó a las 12 y va a tener eh finalización esto de las siete y media uh -huh. eh, nada vienen más eh, hay tres cuatro cuatro bandas hay eh, una clase abierta de, de malabares hay una está la radio abierta está la colectiva también ahí a, participando de la del festival claro nosotros nosotros nosotros está, está, está. Claro, muy bien este y eh, también va a haber eh, las intervenciones con murales y y proyecciones a lo último ya cuando baje un poquito el sol muy vamos a tener proyecciones bien. bueno muy bueno che eh, contanos un poco eh, qué están teniendo alguna respuesta de parte del municipio o algún tipo de, de gesto no sé de, de, de, de que le están dando bola con esto de la, la o la gendarmería sigue ahí en este momento por ejemplo hay gendarmería ahí donde están ustedes acá eh, puntualmente no porque estamos en el centro de San Martín pero la claro. gendarmería están en, en los barrios más humildes Claro, eso es, es bastante llamativo, ¿no? Como que está bastante eh, seleccionado que vaya a esos barrios y no, a, no es que está cumpliendo tareas en todo el municipio de San Martín. No, es algo puntual en los barrios más humildes, más marginados de, de, de, del municipio de San Martín. Uh -huh. Este Y no, la única respuesta del municipio que tenemos es que últimamente nos enteramos que incluso se va a extender el periodo donde que va que va a actuar la gendarmería y el y el ejército eh, se va a extender primero en que estaban por 90 días y ahora lo dijeron que se van a quedar por más tiempo esa es la única respuesta que nos dieron y y después eh, sí eh, nos dieron el lugar de denunciar de denunciar los casos de, de abuso pero pero solo la cuestión de denunciar una una cuestión más eh, más profunda de de, de de pronunciarse en contra de, de la gendarmería es algo que no que no está de hecho el el intendente de San Martín se pronunció a favor y no, la única respuesta que da es que está a favor de de este de todo este operativo mm. Bueno, Tomás, te, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que que bueno que salga lindo y que por lo menos ayude a que eh, la, la gente que está viviendo... Que primero que se, que se sepa esta situación y que la gente que está viviendo en estos barrios eh, de alguna manera se organice para, eh, de, en todo caso, prevenirse de los abusos eh, que pueda estar cometiendo la gendarmería con, como parte del, de un plan represivo en los barrios. Eh, así que bueno, entonces el festival es en la Plaza Central de San Martín Y está más o menos hasta las siete y media Hasta las siete y media, así que lo, los esperamos a todos. A todos, y, muy bien Y bueno, muchas gracias por la entrevista Y nada, seguimos que con el hospital Bueno, muchas gracias, ¿eh? hasta luego bueno. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. bueno, nos estábamos hablando con Tomás De la corriente de organizaciones de base La Brecha Que está organizando este festival En, en el centro de la Plaza de San Martín Eh, contra la presencia de la gendarmería lo, en los barrios de La Cárcoba, Villa Hidalgo e Independencia del municipio de San Martín de la mano del gobierno nacional y el intendente Catopodis. Un hombre que bien podría ser de un enemigo de Batman. Sí. Oh, un, Catopodis. Un, un, un, un, un malo de, de cómic. Tiene, sí, tiene sí, sí, cómic. Sí, sí. Bueno, yo eh, digo, yo... A ver, eh, tú sí, tú habló del plan ahí. ¿Qué es el plan ahí? Ahí. El plan A.I. es el, el Plan Nacional de Abordaje Integral. Eh, es un plan que está coordinado... Espera, espera, espera, espera. Plan. Plan Nacional de Abordaje Integral. ¿Sí? ¿Y la H dónde <risa> songo está? Ah, eso. La mismo pregunté yo. No sé. Eh, a que, cualquier oyente que tenga la data que no diga, porque no puede ser. Bueno, este plan eh, se lanzó en el 2008 y está eh, coordinado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a cargo de Alicia Kirchner. Y, eh, digamos, está coordinado por ella y por, por ese Ministerio de Desarrollo Social, pero participan distintos ministerios eh, nacionales, Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa. Y eh, de cada uno. El de trabajo y también. Sí, Todos son todos. Bueno, listo, ¿no? No, no, hay no, no. Sí, no, <risa> lo deporte y esas cosas, no, pero digo, los siete que integran este sí. plan no son esos que dijimos. Eh, Eh, bueno, eh, se instalaron en seis barrios, tres de, en, digamos, empezaron a funcionar ya en seis barrios, tres de Capital Federal y tres de la provincia de Buenos Aires. Eh, que son estos tres barrios que nombraba recién Tomás, de Villa sí. Hidalgo, Cárcoba... Carco, la Cárcoba, o la Carcoba, como le dijo la polémicamente Tomás, dijo la Carcova. Es que, mira, yo te voy a decir, en distintos lugares está escrito sin acento, así que yo no sé si no tiene razón, Tomás. Sintilde, querrás decir, porque con acento todas las palabras... Bueno, Sin tilde perdón. Oh. Disculpame, disculpame. Es un vicio, es un discúlpame, vicio. soy un <risa> No, no, está bien eso que me decís. Bueno, seguro, ¿eh? Eh, el plan, digamos... La Carcova. Fue inaugurado con la llegada de 500 efectivos, de gendarmería a la ciudad de San Martín. Sí. Eh, y bueno, supuestamente va a instalarse en los barrios que tienen necesidades económicas, digamos que, que, que necesitan un mayor desarrollo eh, de, de factores económicos. Un abordaje claro. integral de 7 mil. Pero la realidad es que por ahora el, ¿Lo, que se ve? lo que el aporte es gendarmería en las calles. Y más uh -huh. y más y más gendarmerías con estas problemáticas que enunciaba recién Tomás de la brecha, digo, donde son amedrentados los pibes, son fren, digamos, los frenan en la calle. Sí, bueno, ahora hicieron algo, acaban de hacer algo similar, pero en el bajo flam Los fueron 200 gendarmes. Eh, bueno, Eso escuchen, es yo reciente que le, Yo estuve leyendo en Correpi, en un boletín de este año de Correpi, de junio, acerca del plan ahí. Y una de las cosas que dice es que no solamente incluye a la, a la gendarmería y a la prefectura, que ya formaba parte del operativo Cinturón Sur, que sí. era esta que en este, este, mi barrio yo lo vivo con la, con la armada y bueno, recién contaba ver, el hermano sí. con, con la prefectura sigue tu sonido paranormal vos de estás en, en de... Barraca yo estoy en La Boca pero yo soy de La Boca, bueno, vos no sé si sos de La cuando Boca Juan Lautaro nos mandaba un mensaje y también comentaban los chicos que estaban allá en el festival por Diego Núñez, que allá lo que está es prefectura ¿no? Eh, eh, y también eh, ...bueno, la gendarmería... ...en todo lo que es el cordón sur... ...de la capital federal... ...bueno, contaban ahí en, en Correpi... ...que el plan ahí... ...incluía la presencia de fuerza aérea... Eh, en, la, ...en la Villa 1114... ...el Bajo Flores... 1114 y de la Armada... ...en la Villa 31... ...estamos hablando de fuerzas y el ejército... ...en... ...bueno, el ejército también decía en estos barrios de San Martín... ...no sé si se refiere... ...en Correpi no queda claro, claro si se refiere a la gendarmería... ...como el ejército... Pero lo que sí es cierto es que ya estamos hablando de fuerzas armadas, no de, de control de fronteras como son la Armada y, y de territorio como son la Armada y la Prefectura, sino de, de combate, fuerzas de guerra, las aquellas que formaron parte de la histórica de, de, de, de, de, de la sucesión de dictaduras y de represiones en este país. Por lo menos es llamativo que estén, dicen que no los van a usar, que el gobierno kirchnerista nunca va a utilizar para represión interior, por eso de hecho está prohibido por la constitución. Sin embargo, están en las calles haciendo abordaje integral. Sí, con, el, con, la, con la nueva disposición de un juez en el. en el Bajo Flores. Hoy por hoy hay más de 350 gendarmes. Gendarmes. En el Bajo Flores. Solo, ¿Solo el Bajo en la Bajo F Flores. Solo, solo en la 1114. Interesante. El, bueno. es no. llamativo, perdón. Es llamativo el. el argumento que utilizan para desplegar las fuerzas militares como la gendarmería que es una fuerza militar hacia el interior del país ¿no? sí. eh, en este caso es por el alto funcionamiento impune del, de los, los cárteles narcos dentro de la 1114 claro. eh, como si el único eh, la única manera y el único canal de los narcos eh, en este caso en la 1114 o en cualquier lugar de, del país fuera eh, la villa. Sí, fuera la villa y fuera solamente a tratarse de eliminarse con una presencia de fuerzas armadas, cuando sabemos que tienen canales hasta institucionales dentro del Estado. Y lo que yo me pregunto es, ¿quién está cuidando las fronteras con la gendarmería en las calles? ¿Quién está cuidando que no se te meta, no sé, un chileno? un brasilero por, eso, por misiones por eso, se, nos, se nos llena de negros se eso. nos llena de brasilero está, está lleno de brasilero nos van a soplar la mina la cosa va a estar complicada lo estoy aclarando después lo digan que no lo dije No quiero Y, ser... y las no, bananas. No, y bailan así aparte, disculpame. Sí, <risa> no, vamos a me puse me, limoso, hizo, me puse limoso, Me puse Bueno, una cosa más quiero decir. Yo, lo que quieran decir, lo que dicen, yo dejo acá, cuelo los auriculares y me voy a mi casa. Pero quiero decir que eh, hay algo muy llamativo que decía Correpi, que es el trasfondo de todo esto, ¿no? El boletín decía, piensen ustedes que hoy en día un laburante que sale de su casa a trabajar. En el camino de su casa al trabajo, pongámosle que trabaja en una fábrica para hacerlo bien soviético, se puede cruzar con un gendarme, uno, uno de la prefectura, un metropolitana y un federal. Mamita, qué van a organizarte para, para pelear por tu derecho. Tenés. Y un milico. Y un milico. Todo eso en el camino al trabajo. No, un análisis profundo, ¿no? veis? en el meollo de, la, de, la, de las contradicciones del sistema. Eh, no, yo lo que quería decir es que hace un ratito nada más... No hace los falta compañeros, que le por abajo de la, yo no la fui, yo no fui, yo no fui. Perdón, yo fui. estoy tirando, esto, <risa> estoy tirando esto. onda los dos. Perdón, <risa> eh, los compañeros de la colectiva que están en la boca uh -huh. eh, por el festival, por Diego Núñez, nos informaron que hay casi la misma cantidad de gente, o más todavía, de, de prefectura y gendarmería ahí que la gente que hay en el campito. Bien. Bueno... Eh, Eh, ya, bueno, pasamos el dato, el, el, la jornada antirrepresiva en la boca. ¿Quieres repetir ¿Qué la, la, las autopistas de comunicación? No, no, ya está, no, ya, ya tarde. Bueno, eh, nos, nos saludó Juan Lautaro, Debbie nos mandó un beso también, sí. dijo que es amiga, ¿verdad? es amiga, aparte de compañera. Florencia Beltrame se levantó tarde y recién está escuchando. Ay, sol, dice, es sol, sol dijo altos temas, alta entrevista y alto también es Juan Pablo Martín, y se dieron cuenta que mide como un metro ochenta, <ríe> sí, así que muy bien, a ha acertado Sol. Vamos un bueno, importe. ya dejamos, me dejamos ya eh, en la página En la página de Facebook de Parámonos Simios Colgado el libro, el libro El disco El no. libro, el libro y el, del disco y el disco de Juan Pablo Martín Ocuyo, ¿después querés ir para, para el Festival antirepresivo Sí, claro ¿No me llevas hasta la boca? Sí La la ganaron los primates Cada uno a su árbol y a luchar Somos primates y no podemos cambiar El riesgo nos hace sentir vivos El riesgo, la aventura, la lucha por la vida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 de que nadie podrá decir que el pueblo o sus representantes quisieron provocar la guerra civil. Se abre una nueva era, sin derramamiento de sangre. Será un trabajador. Un trabajador que sobre todo necesita libertad para fecundar la paz. Paz, pan y trabajo. Eh, Una república comuneros. Que devuelva a los trabajadores sus herramientas de trabajo, como la del 92 de la tierra a los campesinos, realizando así la igualdad social, a través de ella, la libertad política. Aplausos. Para la lectura de los primeros decretos. Todos los ciudadanos preparados para defender el territorio nacional aplausos queda bonita la constitución aplausos todos los ciudadanos aptos forman parte de la guardia nacional aplausos, aplausos. considerando que el grado de civilización de un pueblo se mide por el último de los ciudadanos la instrucción será gratuita, obligatoria y socializada aplausos, aplausos. considerando que la meta de la vida reside en el desarrollo sin trabas de nuestro ser físico, espiritual y moral La propiedad no debe ser más que el derecho de cada uno de participar según su trabajo en el producto colectivo del trabajo de todos. En las fábricas y talleres se organizará el trabajo colectivo. Aplausos. Estos son, amigos, los primeros decretos que se llevarán a la práctica inmediatamente. Declaro así abierta la primera sesión de trabajo de la Comuna de París. Aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos, aplausos. Hijo del pueblo te oprime en cadenas y la injusticia no puede seguir. Si la existencia es un mundo de penas, antes de esclavo prefiero morir. Hijo del pueblo te oprime en cadenas. Bueno, ¿qué estamos escuchando, chicos? Nos escuchamos son eh, fragmentos de la obra Los días de la comuna de Bertolt Brecht. <risa> <risa> me cuesta mucho pronunciar. Bertolt Brecht. Bueno, eh, una obra que se estuvo dando hace dos años acá en el IFT. Eh, ay, no se me rían de la pronunciación. Bueno, es? Es, es Bertolt Brecht. Es una obra eh, que la hicieron en el IFT, un grupo de teatro. Sí. Contame, contame sí. qué. Un grupo de teatro. Dirigido sí. por... ¿Te acordás quién es? Aguirre el apellido. Roberto, sí, Roberto. Roberto Aguirre. Aguirre, sí. Los días de la Comuna bueno, Supo era, estar en el Teatro ISFT. Ya justo estaba ahí, ya lo El grupo ¿El eran artistas rosarinos que habían venido. Mendocinos. El grupo se llama A 16, A 16 Pies. Sí, es un Pasa que es mendocinos es difícil de pronunciar entonces. <risa> rosarinos. Sí, actores mendocinos. Actores mendocinos. Sí. Bueno, una obra que, como escuchamos, eh, tiene elementos de lo que fue un invento de Bertolt Albrecht. Eh, qué es el teatro épico. Primero vamos a contextualizar un poquito. Bertolt Brecht es un dramaturgo y poeta alemán que murió el 14 de agosto de 1956, o sea, hace unos 46 años. Eh, por eso estamos trayéndolo acá hoy, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué es el teatro épico? Él, lo que quería, estaba muy fuerte, estaba comprometido con los problemas sociales de la época y estaba convencido de que el teatro podía... Eh, ayudar a cambiar la conciencia de las personas y eh, al fin al cabo cambiar el mundo lograr que las personas tengan una visión crítica de la obra y de su mundo de esa manera empezar a movilizar fuerzas hacia una mejor calidad de vida en todo caso una salida revolucionaria ¿no? mm -hmm. él eh, compartió las ideas socialistas y, sí, y de hecho se unió al partido socialista alemán en el año 29 1929 entonces él creó el teatro épico en contraposición con el drama realista de Stanislavski que lo que buscaba era justamente una identificación por el, con, el, con la realidad del, del, del, del personaje lo que estaba pasando, de manera que uno se olvidaba de sí mismo, que es el efecto del teatro aristotélico llamado, aristotélico llamado catarsis, que es cuando vos te, te identificas tanto con las con las acciones y las emociones del personaje que te olvidas que estás viendo una obra. Durante esas dos horas lo que está pasando ahí es verdad. O el teatro de Arto que buscaba impactar en lo irracional del espectador. Bueno, el teatro de Brecht lo que buscaba era que uno pudiera distanciarse lo suficiente, una, un efecto de distanciamiento tal que uno pudiera tener una visión crítica de lo pasado y nunca se olvidara de que lo que estaba viendo era una obra de teatro. Entonces introducía eh, canciones, como esta de esta acá, o mostraba el dispositivo, por ejemplo, que el, los actores rompan con la cuarta pared y, te hable, y le hablen al, al público. O, por ejemplo, con carteles, anunciar eh, lo que está por pasar. O una, una iluminación muy grotesca que muestre que eso es una escena montada. No sé, ustedes que vieron la obra, ¿me pueden decir si eso se ve en esta obra? Sí, sí, está presente todos esos elementos. Obviamente es una adaptación y hay eh, mm. cuestiones más este, propias de, de la puesta esta. Pero está todo presente y, digo, y el, el teatro de Brecht justamente es eso de... de mucha intervención frente a o comentando lo que pasa de los actores o diciendo dónde están o qué hacen hablando directamente sí, de la o de diciendo aplausos ¿no? o sea, en vez de aplaudir dicen aplausos aplauso, apla claro bueno, yo me acuerdo que vi una obra de Brecht también acá puesta todo culo en el Teatro San Martín con Fabián Vena y y, el, y Carnavi, ¿no? entonces en un momento la, una escena súper seria y súper dramática ellos dos solos hablando así de repente miran al público ...y se empiezan a cagar de risa... ...y empiezan a cantar una canción como diciendo... ...bueno, che, tampoco era tan dramática la cuestión... Mm. ...y eso llamaba bastante la atención... ...quiero decirles una cosa de Bertolt Brecht... Eh, ...bueno, esta obra de la que... ...estuvimos escuchando... Eh, ...habla de la Comuna de París... ...que fue un, también como para tirar un datito de color... ...un proceso... ...consecuencia de la Revolución... Eh, ...francesa... De, digamos, poco tiempo después... ...una sublevación del, gobierno de, del pueblo de París... ...contra su gobierno sí, en realidad fue casi 100 años de la Revolución Francesa fue casi 100 años sí, después, despues, claro. claro, bueno, bueno, pero bueno en decir. términos históricos es un poco después, no, no, no, no, no por pero eso bueno es que pero a ver es como resultado un poco de esa sí de todo algo. el proceso de, de las varias revoluciones que hubieron en Francia luego de la Revolución Francesa sí. este y ya después de la guerra de entre Francia y Prusia y eh, ya la caída de de Buenaparte Ajá. de Luis sí. Buenaparte pero además fue como digamos un momento muy revolucionario, fue como el, el, el hecho más revolucionario de esa década quizás, y fue un intento de revolución socialista que no, bueno, no se llevó sí. a cabo duró unos meses y bueno lo, lo, lo, lo, el gobierno francés reprimió dejando un saldo de 30.000 muertos casi, ¿no? ese número 30.000 siempre dando vueltas, bueno quiero decir Que Bertolt Brecht, como muchos alemanes socialistas y comunistas y artistas del siglo XX, fue perseguido por el nazismo. Y se le atribuye a Bertolt Brecht esta parábola ¿no? de la persecución política, que es, primero vinieron por los comunistas y yo no me preocupé porque no era comunista. Mm. Después vinieron por los sindicalistas y no me preocupé porque yo no era sindicalista. Ahora están copiando mi puerta. Esa frase no es de Bertolt Brecht. No. No es de no. Bertolt Brecht. no. Puede ser. no. Está falsamente atribuida a Bartolomé y en realidad es de un pastor luterano alemán, Martín Niehöll, Niehöll no sé cómo se pronunciará, quien fuera eh, apoyador del nazismo al principio y justamente eh, cuando le puede perseguir a los judíos empezó a perseguir a los luteranos y a todos los que no pensaban eh, como él el nazismo ¿no? como todos los que no proclamaban la supremacía aria Y claro, y el tipo se dio vuelta, terminó en un campo de concentración y ahí se arrepintió, dice se arrepiente de haber apoyado al nazismo y hizo este poema. Pero eso no es de Bertolt Brecht. El que, bueno, el, lo puedo creer. el que sí es de Bertolt Brecht es el de... <ríe> ¿Qué es eso? Hay un blog que dice... Estamos, Estamos a los... los huevos de Bertolt Brecht. Está muy bien. Uno también de las inteligentes de Bertolt Brecht. Pero la que sí es de Bertolt Brecht es la de hay hombres que luchan un día y son buenos. Son los que sí, los malos. que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, así que nos vamos a despedir de este programa El Parálamo de los Simios con un temita. Con, ¿Cómo de se llama? Mac The Knife, por Louis Armstrong, que es una versión bastante conocida de ese tema. Mm -hmm. este Que en realidad está basada o es parte si se quiere de la ópera de Los Tres centavos o de Los Tres Peniques o de Cuatro Cuartos según según la traducción acá en Palermo es la ópera de Los Tres Bananas muy bien entonces Max the Knife con la voz de Luis Antón nos despedimos quédense con Tercer Piso Al Fondo y vamos a tener más novedades sobre los festivales y jornadas antirepresivas del día de hoy así es que viene chao chau MacHeat, dear And he keeps it Out of sight When the shop bites With his teeth, dear Scarlet billows Start to Spring Fancy gloves, though Where's MacHeat, dear So there's Not a trace mm, Of red On Sidewalk Sunday morning, baby. Lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is there someone back tonight from a tugboat by the river? I see bags drooping down Yes, the Seamus just for the weight, dear Bet you Mac Heats back in town Look here Louis Miller disappeared, dear After drawing out his cash And Mac Heats spends like a sailor Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, yes. dear Now that Mackie's back in town. Take it, Satch.